Texas 14 de febrero de 1894 Hace días que está diferente Si hago las cuentas Quizás desde el momento que recibió el tiro por esos mercenarios que el comisario envió para capturarnos Quizás ya desde antes Prácticamente no come Y eso que estoy siendo ligero con la realidad Roe incansablemente el mismo gigantesco hueso que no sé de dónde diablo salió. Nunca dije que fuera fácil la vida de bandido, de estar siempre fuera de la ley, tan salvaje como un indio y tan condenado a las reglas cristianas como el más mojigato de los gerentes de bancos, nuestras víctimas preferidas a la hora de buscar algo de dinero. Nuestro último atraco fue uno de los mejores en mucho tiempo, tal vez el último y en lugar de festejarlo estoy aquí, sentado en la oscuridad, alumbrado por la última llama de la fogata en el medio del desierto, con sus alimañas y escorpiones, esperando llegar a la frontera con Johnny de compañero, como siempre, pero tan distinto ahora, tan extrañamente callado y silencioso. Límite de Estados Unidos-México, al sur de Texas, 20 de febrero de 1894, a media hora de la puesta del sol. Johnny no es Johnny. Pensé que no hablaba por algún tipo de temor que le comía las entrañas, pero en sentido figurado. Ahora lo entiendo todo. No fue el tiro lo que lo cambió. Eso fue apenas un raspón en su piel curtida por tanto tiempo en este tipo de trabajo. No... Para nada. Johnny cambió desde esa tarde antes del atraco, cuando tuvimos que escondernos entre aquellos pobres cadáveres frescos en el desierto, engañando a la partida de federales para que crea que estábamos tan tiesos como esos tristes maleantes de poca monta justiciados en la intemperie. Johnny se puso muy cerca de los cadáveres. ¡Rayos! Tendría que haber sido actor en lugar de forajido. Nadie que se acerque tanto al cuerpo inerte de un criminal sale entero. ¡Johnny, idiota! que me fulmine este último rayo de la tarde. Pero ahora, mirándote caminar tan lentamente y con los párpados cerrados de manera irregular, diría que con el paso de los días, se te contagió lo muerto. México, 27 de febrero, noche. Ya lo dijo mi padre, nunca confíes en nadie. Nunca, pase lo que pase. Ya consulté a los sabios de los pueblos de estos frijoleros muertos de hambre que hemos conocido. Johnny es un no muerto. Algo fácil de comprobar si revisaba bien el tipo de hueso que durante tanto tiempo estuvo mordisqueando. Nadie lleva un fémur a todos lados para alimentarse una y otra vez. Don Pablo, uno de los hombres más respetados del territorio, me dio una horrible advertencia. Johnny muerde el hueso para evitar comerme a mí, su víctima lógica. Y en cuanto lo termine, en cuanto ya sea totalmente una bestia hambrienta de carne humana fresca, yo seré el primero en caer. De eso no tengan dudas. Los Ángeles, 25 de octubre de 2012. Una de las oficinas centrales del más reconocido productor norteamericano, Andrew Robertson. Memo interno, Jenny Gierre. Jenny, con respecto al concepto desarrollado por tu equipo de guionistas, la historia de un western mezclado con elementos de zombies me parece un tanto rebuscada para el especial de Halloween. Quizás se pueda sacar todo ese elemento de salvaje oeste, y solo nos concentraremos en la sospecha de un amigo acerca de la horrible naturaleza de su compañero de toda la vida. Eso tal vez podría funcionar. Lo que sí me encantó, mi querida Jenny, es este cuerpo maquillado como zombie que han dejado en mi oficina, muy original. Reporte de seguridad interna de las oficinas de Mr. Robertson. El cuerpo del señor Robertson fue encontrado por la mañana con claras señales de violencia, varias mordidas en la zona de la cabeza y sin una pierna. Un hueso extremadamente largo, sospechamos su fémur, estaba colocado arriba del escritorio sobre una serie de papeles con el membrete Proyecto Halloween. Otro cadáver de un desconocido estaba apoyado en la silla frente al escritorio, Desconocemos el nombre o procedencia del difunto. 30 de octubre de 2012, medianoche. Memo interno de Mr. Robertson. Jenny, excelente el guión enviado. Mande mi felicitación al guionista. Dígale que tiene un gigantesco, suculento cerebro y que encima el momento de encontrarnos.